Yo quedé sorprendido como todos cuando, cuando tomé conocimiento de esta, de esta triste noticia porque, bueno, se ha trabajado muchísimo en la reconstrucción de la memoria en, en Mendoza y, y la figura de Paco Rondo, de Alicia Cora-Raboy son dos figuras muy, muy fuertes, ¿no? Y, y muy fuertes también en Mendoza, es decir, eh, acá es el lugar donde, donde cae Paco y Alicia, ¿no? Entonces, eh, recuperar eh, recuperar eh, la, la figura de Paco, todo lo que significa Paco Urondo, ¿no? Un escritor comprometido, un hombre que, que dio la vida por su patria, por su país, por sus por su hermanos, para que el país fuera un poco mejor, ¿no? Que, que además toda la familia está cruzada por, por la lucha por un país mejor, ¿no? Eh, es es eh, un emblema, Paco y Alicia, ¿no? Entonces, que hayan blanqueado este mural es muy triste.